presentación de las tres ediciones del libro de Alex Ayala, eh, Los Mercaderes del Che, La Vida las Cosas y Rigor Mortis. Eh, es, es un momento también de despida con Alex, porque en unos días deja Bolivia después de casi 20 años de vivir y armar la vida acá. Eh, entonces, nosotros lo vamos a extrañar porque hace seis años con Alex establecimos una relación que se fue convirtiendo en el tiempo en eh, una amistad pero empecé eso eh, así no como una relación de trabajo muy muy seria como es Alex muy obsesiva mí, como es él eh, sigo me parece una, una relación en mi caso personal muy gratificante porque he aprendido muchísimas cosas de Alex no solo como lector y como aprendiz de cronista o de escritor, lo que sea tiene eh, esa capacidad de desprendimiento que tiene Alex eh, y de trabajar eh, con otras personas y sobre otras personas esa es una de las principales lecciones eh, de establecer esta relación con Alex y esa me parece que es una de las diferencias que uno podría establecer entre un escritor de no ficción como Alex Ayala y un escritor de ficción me parece que los escritores de no ficción, los cronistas, los periodistas establecen relaciones con personas concretas y además eh, eso ¿no? nos, nos permite comunicarnos y conocer a personas de carne y hueso que muchas veces no miraríamos no tomaríamos en cuenta si no habría gente tan capaz como Alex de, de encontrar esas sorpresas en los en los pequeños detalles, en los personajes menores, en las cosas mínimas. Eh, bueno, la historia que nos tiene reunidos acá es esa, ¿no? Empezamos el 2011, en realidad, 2012, a hacer libros con Alex Ayala. El primer libro es Los Mercaderes del Che. Eh, me acuerdo que lo lo publicamos gracias a un crowdfunding que hicimos ahí que, que por suerte conseguimos la plata que necesitábamos y de ahí eh, ya con la vida de las cosas el Rigor Mortis ya no eh, necesitamos esa ayuda por suerte y esos dos libros tuvieron eh, la fortuna de ser escogidos ser eh, premiados de la vida las cosas en en Alemania en la Feria de Freiburg fue reconocido por un premio que tiene la UNESCO ahí que reconoce el diseño gráfico y el año pasado la Feria de Santa Cruz teniendo a Alemania como país invitado nos dieron el premio a Mejor Libro Editado eh, el año pasado con rigor mortis eh, también debo eh, agradecer y aclarar el eh, enorme papel que ha tenido Alex para que los libros circulen y se vendan rápido eh, Alex siempre suele escribir en, en cafés y desde hace unos dos años empezó esa modalidad que comentaba que estaba en, en tal café y que si alguien quería comprar el libro lo podía hacer ahí eh, entonces así el libro ha circulado mucho más y también con la ventaja de tener siempre una firma del autor. Eh, si no había el, el, los planes que tenemos con Alex en el futuro, seguro sería también un momento triste para nosotros eh, por su partida, pero eh, desde que me ha comunicado que, que, que se va a España con su familia, eh, no solo eh, solo le deseo lo mejor, Tenemos un libro cocinándose en el horno eh, para junio-julio. Es un libro hermosísimo y es, me parece, el primer libro, libro-libro, no como los tres estos que ha hecho Alex, que son recopilaciones de crónicas. Es un libro sobre un tema que ya lo hemos adelantado en el periódico, es un libro sobre la vida de los payasos, que se llama Ser payaso es cosa seria. Y bueno, vamos a continuar trabajando y soñando con el Alex eh, a pesar de la distancia y yo le quiero agradecer de nuevo delante de todos ustedes esta noche por, por el trabajo de, de esos seis años y agradecerle a Cecilia Lanza y a Marcela Raos que nos han honrado con su presencia en esta noche, a ustedes por, por venir hoy. Gracias. fiesta, el fragón de la cobertura periodística fervil y precoz, llega puntual cuando culminó el regocijo general y ya no queda fricacia al amanecer. Este cronista atisba a los mendrugos de una incipiente agenda periodística impuesta o simplemente rauda, hace de los restos de la fiesta la historia, esa su virtud. Estos tres libros cuya reedición no es alto motivo de celebración hoy no solo porque constituyen en sí mismo una contundente referencia de la crónica germinada en nuestro territorio, sino que además fructifican en el aporte de publicaciones dedicadas al al ámbito periodístico. Acaba de llegar, acá uno se puede morir de hambre, pero jamás de aburrimiento, dice la crónica Pablo Presidente en los mercaderes del Che. Pues bien, exactamente eso se siente al leer Ayala. Sillerico ha gozado del dudoso honor de ver en paños menores a la mayoría de los presidentes de su país. Por eso sabe que cuando un mandatario está desnudo, se preocupa más por la ropa que por la ideología. Dice la crónica Sillerico, el hombre que viste Evo Morales. Estos tres libros reflejan el crecimiento de su narración, así como de la profundidad de sus indagaciones. El primero, Los mercaderes constituyen una valiosa apuesta que lanzó el cuervo que poco tiempo antes había apostado también por otro libro con cron croniquero que se nutría de muchas y muy diferentes voces periodísticas de Bolivia. Es sin duda un antecedente fundamental. Los mercaderes retratan nuestra bolivia, bolivianidad y sus bordes, también nuestra latinidad. No se ve casi nadie por la calle y el único ruido fuerte es el del viento, pero da la sensación de que decenas de ojos me estuvieran vigilando. Si los muros hablaran, creo que repetirían una y otra vez las palabras que escuché hace unos instantes. Ya estás muerto, gringo. eso es un párrafo de la crónica del Club de la Pelea. En el caso del segundo libro de Alex... La vida de las cosas, debo decir que de cierta manera pude atestiguar el surgimiento del mismo por azares del destino. Hablaba yo con un editor en el periódico La Razón y entonces apareció Alex, de manera fortuita. Antes de decir hola, lo único que comentó fue tengo una idea interesante, quiero contar las historias de ciertos objetos, entrevistar a sus dueños. Tiempo después, esos testimonios que daban sus entrevistados, desnudaban el exacerbado valor sentimental que el ser humano puede imprimir a ciertos objetos, apasionados vínculos. El trabajo de cobertura e investigación que hace Alex Ayala con rigurosidad de laboratorista y ética prueba de balas, bien podría ser considerado un trabajo forense. En cada entrevista, cada recoveco andado, cada papel vetusto que osmea, va construyendo la historia Él une las partes de ese cuerpo fragmentado, que es el hecho memorable o conmovedor, que aún no fue nombrado. Es entonces que voy a hablar de Rigor Mortis, el más serio y contundente trabajo de este narrador. Este libro osa desnudar a la muerte de esa solemnidad del luto negro, y lo plasma más bien como la farra del cabo de año. Alex tiene la virtud de mantener el respeto sobre los muertos o sus dolientes en esas 16 historias, la, la meticulosidad sobre ese rastro etéreo de la memoria. Un mes y medio antes soñé con unas monjitas y unos curas oraban durante un entierro, que un ataúd volaba de un lado a otro como si fuera una alfombra mágica y que los niños echaban juguetitos dentro. Y me dije, ese es mi padre. Fragmento de la crónica Plante un árbol, construye un ataúd y muera tranquilo. A la vez de mantener ese respeto y meticulosidad, Plasma en este libro un humor honesto y pertinente. Haya ese respiro en los resquicios donde solo hay seño fruncido. Por ejemplo, la exquisitez ácida con que confiesa, no sin transparencia, las maquinaciones suyas y de su mujer para deshacerse de un vecino insufrible y salir impunes del crimen. Total, soñar no cuesta nada. Sin embargo... El tema no surge en el inter... el tema de la muerte no surge en el interés periodístico de Ayala, de Ayala exclusivamente para la realización de este libro. Es un asunto que circunda su obra y que parece obstinarlo. En los mercaderes del che de la muerte se bosqueja en muchas de sus narraciones, un sastre que nutre relatos sobre su oficio con los diseños de hechos a mandatarios muertos, el Víctor Hugo Vizcarra, escritor a quien Ayala aún le debe 10 bolivianos que el escritor habría comprado tragos, los narcos bolivianos y latinoamericanos tristemente célebres pero determinantes en nuestra historia. Y bueno, su palabra, su palabra precisa sin lugar a ambigüedades. Este libro deja atrás ciertos ornamentos de metáforas y figuras literarias que aparecían en algunos de sus escritos, pocos, ojo. Oh pero que aún dejaba advertir al gran cronista en Ciernes que hoy se consolida. Este libro es un homenaje a la vida que da la palabra. Estaban blancos, blanquísimos, las mujeres, los hombres, los niños, como si su piel se hubiera pelado, como si alguien los hubiera pintado. Algunos eran simples pedazos, pedazos blancos, dice crucis y Editorial Cuervo merece un párrafo aparte Fernando Barrientos y su equipo terminaron una apuesta descollante por la literatura boliviana como pocas editoriales en la actualidad a, él, a ellos hay que agradecerles poder tener en nuestras manos una obra que aporta hoy a la producción bibli bibliográfica que se concentra en el periodismo y respecto a Alex solo culmino diciendo que más allá de su prolífica obra ningún periodista tiene tanta carga de credibilidad como aquel que afirma en mi casa se hace lo que yo obedezco. Gracias. Como yo sabía que la Marcia iba a hacer su tarea, si bien bien minuciosa, bien aplicada, yo he hecho otra cosa. Porque yo entiendo que este es, sobre todo, una una despedida a nuestro querido Alex Ayala. Entonces, bueno, hay distintos distintos tipos de tartamudeces. Este es el más terrible, Alex. Eh, el bueno de Alex Ayala. El otro día dije que no había visto mudanza más organizada, que la de nuestro amigo Alex Ayala. Todo agendado como en un plan de rodaje, la mudanza, el viaje del cronista. Los últimos talleres del año, la venta de la casa, el auto, las cosas grandes. Luego las pequeñas, más tarde las miniaturas, los objetos, esos retazos de sí mismo. Al final la venta de garaje, con ofertas y IAPA. Luego el traslado, la fiesta de despedida, y la despedida de verdad, que es esta con los libros aquí paridos, esas guavas bolivianas tan suyas como nuestras. Una agenda que seguramente hace honor a Karim, su mujer, como productora de campo, y da cuenta también del modo ordenado, minucioso, con el que Alex trabaja sus crónicas y su mudanza. Qué bueno que haya sido así, porque la despedida de Alex de nuestro país, de su país, de nuestra La Paz, su casa, no podía ser de otra manera. Porque esta no es solo la presentación de los tres libros editados sino un encuentro para agradecer a nuestro gran cronista y amigo Alex Ayala. Alex ha sido el gran obrero, el gran albañil, ladrillo a ladrillo, letra a letra, taller a taller, en la consolidación de la crónica como narrativa cada vez más vital en nuestro periodismo, en nuestras letras. Hacia algunos años leí un texto de Javier Marías que titulaba Malos y Malditos Escritores. Se refería a ese discutido, discutible dilema ético que plantea no si un mal tipo puede ser un buen escritor, sino que elegimos nosotros como lectores. Bueno, luego podemos ir a tomar un café para discutirlo. El caso es que, una vez más, he recordado ese texto pensando en Alex Ayala. Porque sus textos, esas crónicas que él escribe y que uno lee, solo pueden estar escritas por un buen tipo. Se nota a la legua. Por más esfuerzo que él haga, sus crónicas son buenas. Son las crónicas de un buen tipo. Y es que esa es, por lo menos en el oficio de la crónica, una condición insoslayable Alexex la practica y la predica Marcela y muchos de ustedes sus alumnos lo dirán por la simple razón de que la materia prima de la crónica es la gente son las personas una a una absolutamente únicas con sus vidas únicas sus historias únicas y que por el simple hecho de compartirlas zas", te flechan ahí dentro y no puedes pues ser no pueden puede ser tu fuente lo ha dicho Alexex sino otra cosa, tus cómplices, tus amigos, tus amigas. Más que una relación, se construye un vínculo. Y esa historia compartida es un lugar al que se vuelve una y otra vez, a veces, casi siempre, obsesivamente. Las historias sin fin. En el caso de Alex sucede, aquí está, por ejemplo, Américo Esteves, Saxo Manuel Siyarico o Carmen Rosa que entre otras cosas es nuestro amor compartido. Personajes, obsesiones, amigos. He dicho, eso no hubiese sido posible sin la mirada amorosa del cronista. Un buen tipo. Por eso no voy a hablar del lugar común ese de que Alex, como todo cronista, llega al lugar de los hechos cuando todos se han ido detrás de la primicia, pues entonces se encuentra las historias que vale la pena contar. Voy a hablar de la mirada amorosa del cronista Alex Ayala y la mirada del extranjero. Muchas veces dije que la crónica era es una escritura femenina. No me refería al sexo de la crónica, sino a la sensibilidad. Pues diré que quien escribe la crónica, compañeros, es pues un poco hembra. Porque la oralidad es básicamente, históricamente, femenina. La escucha paciente también y, por lo general, en la cocina alrededor del fuego, sí. Porque los asuntos de la vida cotidiana, doméstica, los traslados, la vida de las cosas, la vida de la muerte, ocuparse de ellos, mirarlos, tiene todavía fuertes rasgos femeninos. Encontrar aquellos detalles pequeñitos, diríamos insignificantes, invisibles en las cosas, los hechos o las personas, Solo es posible con esa mirada paciente, amorosa, enamorada. En esa espera, casi maternal, suceden las revelaciones al modo senciano. Aparecen las historias que se esconden delante de nuestros ojos. Así es la mirada de Alex Ayala, amorosa, femenina y de rayos X. Una mirada que es capaz de encontrar una buena historia allí donde nadie más la ve. Nada por aquí, nada por allá, donde clava el ojo convierte a cualquier persona en personaje. El gran protagonista, el gran protagonista de este universo de lucers en el que se mueve Alex como todo cronista que se precie. Acabado el romanticismo tan propiamente femenino y aquella mirada amorosa, cabe aquí su equivalente masculino, más conocido como olfato periodístico. Porque Alex lo tiene, por supuesto. Y me temo aquí que aquella certeza, aquella puntería del martillo que ve en el clavo tiene que ver a sí mismo con la mirada del extranjero. No, no se asusten, porque aquella es una mirada doble, la del extranjero que mira con sorpresa y con distancia, y la mirada que mira aquello que nosotros ya no vemos de tanto pasar por ahí. La primera es inevitable y es una paradoja clara. Alex se acerca, se empapa, llega al fondo, y de pronto toca esa glándula política que este país lleva inflamada y latente, y entonces adopta la profesionalidad de un cirujano. Quizás ese haya sido su conflicto personal amoroso con este país, que ha adoptado como suyo y al que no ha podido todavía destripar en su escritura al modo carnívoro. Lo ha hecho quizás mejor a su modo prolijo. Él no habla de política, cita a otros. Su modo tiene la sutileza, la elegancia de la palabra precisa, pulcra, que te vela ese país jodido para quien se sienta aludido y se chante el guante. Sus primeras crónicas, escritas quizás sobre todo para un público extranjero, hablan del país como el país. Sus textos más recientes dicen nuestro país, la distancia se ha acortado. Y la mirada de aquello que nosotros pensamos, Ya no vemos de tanto pasar por ahí, es la gran lección que nos deja este vascollita como lo ha bautizado la Marcela, que ha sabido mirarnos con esa mirada amorosa. Aquí están como regalo, como entrega generosa de sí mismo a este país, sus textos. ¿Qué manera de trabajar? ¿Qué manera de decir? Aquí está, les dejo mis ojos. Y te llevas el nuestro... Te llevas nuestro corazón, Alex, querido. Juntos hicimos el pie izquierdo, esa guagua quizá prematura, que sin embargo está ahí, firme en la historia de los malabarismos de nuestro periodismo latinoamericano, donde has ayudado a hacer visible nuestro trabajo, el trabajo de los bolitas mediterráneos, que contigo como bandera seguirá pues sus rumbos por todos los aires posibles. No es casual, Alex, querido que estemos justamente ahora pariendo un nuevo proyecto de periodismo narrativo, Rascacielos, esta vez bajo el paraguas de un medio grande, Página 7. Están aquí y estoy segura que estarán allí muchos de quienes has formado en todo este tiempo en que has hecho de la crónica un apostolado. Gracias, Alex. yo cuando estoy nervioso camino y ando pienso y como cuenta tan mundo no leo bien como leo ellas me trajelu como agua actualmente no sé si al final voy a hablar las cosas. ¿no? Eh, yo quiero empezar tanto todas las gracias al juego que ha sido mi editorial de siempre, ellos me han un hijo, ellos han co confiado en mí, eh, ellos han tenido que aguantar mis obsesiones, de, de el ese que es muy común en cualquier tema, yo he visto que ese se de par en la la porque hay un error gedo de en la contraportada esas cosas le hecho suplira a Fernando Tovar o sea, ¿no? y en social Paola que me posee Paul también ¿No? Quiero darle las gracias hoy ya que a que con él ya comparte hicimos una aventura que fue Izquierdo, que fue una revista que duró 10 meses pero cuyas pérdidas y ganancias hemos estado pagando estos diez años, 10 años que han seguido así, diez meses. Quiero dar las gracias a la Marce porque si quieren realmente saber que es un padeño de verdad, hasta el cuesta, y aquí tenemos a la Marce y tenemos a su padre, al Macchi, que, que es una, has perdido una buena hija, felicidad. ¿no? Quiero dar las gracias a, a su por estar hoy aquí, ¿no? él es un ejemplo de esfuerzo, de perseverancia, es un esfuerzo de ganarse la pinta en la calle con la gente que, que al fin jale eso es lo que hace también un penjillo, es salir a la calle y ganarse los garbanzos interactuando con la gente, hablando, intentando entender a la gente y eso es también lo que hace muchísimas veces salomán y, y yo quiero agradecerle a él hoy por el esfuerzo de, de venir aquí ¿no? y quiero dar las gracias a Frank Arbel, que él fue eh, quien hizo estas ilustraciones inspirado en, en, en mi último libro, en Rigor Mortis y para mí significa muchísimo que alguien lea el libro y le y le nazca hacer algo a partir de eso ¿no? que, y te quiero dar las gracias Fran porque están muy lindas las ilustraciones y ahora toca de hablar, de, de, de decir chao, eh, aquí hay un montón de amigos, hay un montón de conocidos todos los videos de mis libros me venido un montón de recuerdos, me han venido un montón de anécdotas, de, de personajes a la grandeza eh, diría que he soltado una langrimita, pero no no, no está tan viendo coco, entonces no, no era el caso, pero, eh, pero es verdad que sí que, que me ha la cidra el volver a recordar a tanta gente con la que he conversado a la que ha acompañado incluso en sus cuartos de baño casi casi y algunos de los que han trabajado conmigo o amans sea, sabe que es, saben que si me dejan meter las narices hasta el cuarto de baño y horas no es son eso es algo que Eso es algo que aprendimos con los años de aquello que hay que tener curiosidad y hay que tener curiosidad para intentar transmitirle ni darle algo al ¿no? algo que no sea obvio, ¿no? algo que te mueva el piso, algo que implique un sentimiento, algo que que implique venerar otro uno no es ¿no? uno, uno de los de que me voy a leer antes de irme en Bolivia, es Yo recordaré por ustedes, es de un columnista argentino que se llama Juan Form, es un columnista de periódico Página, entonces que a mí me gusta muchísimo y yo le pedí a Fernando que me lo preste hace unos días, me lo he acabado de leer hoy, y mí me parece muy significativo el título, ¿no? yo recordaré por él. El, el oficio del periodismo consiste un poquito en eso, ¿no? en buscar memoria, en recordar en que la gente no olvide a otra gente, ¿no? eso es lo que yo creo que es más rescatable del de periodismo en estos días, ¿no? En estos días donde las redes sociales nos invitan a distraernos, a olvidar, ese yo recordaré por ustedes, es una de las máximas del oficio que yo creo que se nos está olvidando y es y es algo que yo he intentado reivindicar con mis queridos exímeros, no voy a hablar mucho de ellos porque, porque ya han amasclado que ellos y, y no se sabe la idea, Pero ten doy las gracias por haberme permitido leer y hago entrega para que para <risa> que después no digas que me andan probando tu libro como otra persona no sí, no bueno, Hay, un, hay una frase ah, sí. en ese libro que yo no sabía sé hay una historia muy bonita de Joao y Berth eh, Joao es uno es uno de los incursores de la cosa Nova. Nova y hay una historia de Juan Tón que rescata unas, unas palabras de Joao él dice así, ¿no? Cuando se inventó el micrófono se generó un gigantesco malentendido, no no se trataba según él de amplificar el sonido sino de poder hacer sentir a cada una de las personas de la platea que alguien les está cantando al oído. El oficio de cronistat también consiste en eso, no consiste en amplificar lo, lo que lo que vemos en la radio en la tele, sino consiste en que la gente que, que va a leer eh, eh, se sienta como si lo estuvieran cantando, se sienta bien, ¿no? se sienta implicado que haya una convicción, ¿no? eso es algo que ta también se nos está olvidando del oficio ¿no? a mí quienes me hacen sentir así me hacen sentir así gente como Juan Pón me hacen sentir así los periodistas que... <tose> que admiro tanto de Bolivia como de otros países y me hacen sentir así porque ellos ponen vida, al alma, alma y con razón en el oficio que ejercen También me hace sentir a mi familia, ¿no? Mi mi mujer está aquí, mi hija, mi suegra, mis cueros, ara cuñados, ¿no? Que que andan por aquí también y, y también nos están apoyando. Y imagínense el apoyo de mi familia que que incluso mi cuñando se animó a invertir en pie izquierdo, me hizo caso, ¿no? yo le hice poquito más hombre y aún así siguió, in, siguió apoyándome siempre. ¿no? Eh, él se pegó una vez y al tiempo me tomaron whisky mezclando con cerveza, que ¿no? eh, y él es dejó en mi ese fue mi mi co entonces esoía que que al final una crónica un texto armando y hecho suación es es algo que se siente así como que te can y, y, y eso es algo que que tiene también que ver muchísimo con la obsesión y el amor propio que uno le pone a las instructorias con las que se va encontrando. Y otra cosa que a mí me gustaría rescatar de los géneros es, es al final el vínculo que queda con la gente que uno ha visitado, con la gente con la que uno ha conversado. Y ayer me tomaba, por ejemplo, un café con Manuel Siguerrico, yo escribí de él hace hace como 11 años, 10 años, no, no, un menos, unos 6 o 7 años. Hasta hoy yo he continuado comiendo salteñas, tomándome una Coca-Cola, y ayer he ido a visitarle y nos hemos tomado café en el Ritz, porque la clase es en nos hemos tomado un café en el Ritz, en el... Oh, no. <risa> un en el Ritz con unas empanaditas muy ricas, y ese tener un vínculo es es esencial. no es eh, a, Al final la gente nos tiene que importar más allá de que se vayan a convertir en una historia de la que vamos a plasmar por escrito o ¿no? no. sé qué más cosas que ¿Y, ¿Y en qué consiste al final? El, el oficio del Perú Geolítica consiste en vi vivir y seguir viviendo. Y hoy en día no pasamos a lo mejor en un, por un buen momento del oficio, pero no hay que renunciar a escribir y a seguir contando historias. Y hay un amigo mío que se llama Marco Avilés, es peruano, él no vive de su trabajo de periodista él vive de su trabajo haciendo traducción del inglés al español a migrantes que viven en Estados Unidos y necesitan atención médica Pero él tiene un blog y él escribe libros y, y es alguien que ha continuado viviendo más allá de que se de que se gane la, la vida con eso o no. Si algo nos apasiona es algo que tenemos que seguir haciendo, si nos apasiona escribir historia vamos a seguir haciendo. Eh, Yo he estado aquí con 16 años dando lo mejor de mí mismo, he conocido gente maravillosa, he tenido posibilidad de dar clases, seguramente mis ex alumnos hablan miércoles, pero no les hagan caso, todo mentira. <risa> eh, no, he tenido la oportunidad mi dignidad de, de compartir las cosas, tanto con, con gente de mis historias, con gente de la que nunca he escrito y de la que nunca voy a escribir, eh, con gente que ha pasado por mis clases y he echado raíces aquí, y ya no soy un tartijamudo con acento español, ya soy un tartijamudo con modismo jazeños, Eso, eso es un aprendizaje, le dije a las jecias hace poco que no voy a extrañar el chuño, pero sí voy a extrañarles a todos ustedes y, y, y a todo lo que han aportado yendo a buscarme café, leyendo mis libros, no leyendo mis libros, conversando conmigo, chupándose conmigo, Y ahí está Juan Carlos Carrasco, ¿eh? él, él fue el primero que, que me emborrachó en Bolívar, ¿sabes? Imagínense... Y, y por aquel entonces yo estaba viviendo en, en el Hotel no porque tuviese plata, sino porque había... Eh, un, eh, eh, había un intercambio con el diario La Razón y nos alojaban allí porque yo llegué aquí como pecario y él me hizo tener que utilizar la bañera que ya firmé la borrachera para cosas para las que no se usan las entonces quieran que quieran ¿no? entonces esas cosas se recuerdan ¿no? Voy a recordar que me, la borjachenja que nos sentimos no voy a recordar el Cháquil de miércoles que tenía el día siguiente y, y todo el mundo aquí donde machi hemos cantado canciones, con algunos que hemos viajado por el país ¿no? con muchos como con Javier Badani que está ahí, nos hemos reído en las coberturas no y hay anécdotas por ahí que, que si quieren ya les contará él porque no hablan muy bien de y, y hay una pequeña historia con cada uno, con muchísima de la gente que está hoy aquí ¿no? con, con Juan, este pequeño que ya no está ahí, hemos convivido durante tres meses sí. Ella, yo creo que me decían darte con tu mujer en tu casa que te abanque ella nos pelajeamos obviamente, porque tres veces de convivencia es, es convivencia pues. no, no es. Y, y esas cosas son las que yo me voy a llevar para España no me estoy yendo de volvía porque estoy en el país ni por la situación política ¿no? aunque, aunque yo Habrá chistes con mis amigos De que, que las Raja son las primeras En abandonar el bar No, no me estoy Yendo por eso me, me estoy Yendo porque La vida hay ciclos El ciclo aquí creo que Se apagó Y a mí me apetecía, yo sentía que, que profesionalmente y familiarmente que, que nos hacía falta un cambio de AIMGES y, y eso es lo que estamos haciendo, que estamos dirigiendo de AIMGES. ¿no? Eh, vamos a continuar viniendo aquí porque tenemos raíces aquí, tenemos familia aquí de mi familia yo soy el único español con un con un favor y todo lo que se le puede ir ahí el resto de mi familia es boliviana a España yo antes viajaba cada cinco años cada seis años, imagínense ¿no? y ahora voy a viajar por unos cuatro años para, para desintoxicar un poco de Bolivia como los croncadictos ¿no? que se tienen que alejar un poquito de la droga para volver a ver la realidad de otra forma ¿no? y a mí me hace falta ese cambio no ese, ese alejarme de un país que no me tanto alto y estoy seguro que voy a continuar viviendo y quién sabe si, si de aquí a unos años nos volvemos a instalar aquí porque el de de que ver muchísimo con el mod ¿no? Hoy estoy aquí mañana me doy, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? En en en entonces gracias de todo a todos por estar aquí y esto no es un chado, es un es un juego y nos vamos a volver a encontrar estoy seguro de que sin miles tengo de... gracias a todos ¿ya?